mis amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a un nuevo programa. Esta semana lo vamos a hacer vamos a comenzar el programa esta semana con un estreno. Un estreno de este mes de mayo. Hace muy muy poquito fue presentado eh un nuevo tema de dos eh grandes intérpretes de la música latina. Galo vives y Ricky Martín presentan esta canción bonita con ella comenzamos este bienvenidos al show Tengo en una libreta tantas canciones tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones ahora y la fecha ahí dos corazones y dice que ayer San Sebastián y si tengo que escoger me quedo me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan yo voy yo voy a contigo y si te tengo que olvidar tú sabes contigo siempre estoy mejor Unas canciones y siento ganas De irte a buscar Oh Dice en esa libreta Sin mas razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tu sabes que De nuevo con una agrupación musical fundada en Panába, Yucatán, México en el año 1958, integrada por seis hermanos, cuatro niños y dos niñas, los hermanos Enrique, Carlos, Emilio, Graciela, Armando y Vilma Ávila Aranda. Los Babys es un grupo musical al que se le considera el primer grupo de danar romántico y moderno en México. El grupo se hizo merecedor de muchísimos premios, entre ellos varios discos de oro, ya que solo en una semana de salir al mercado musical se vendieron 250.000 copias, por lo que fue su mayor éxito en discos del año 1972 ya que todo el año se colocó dentro de los 3 primeros lugares recibieron el premio musical más codiciado en aquella época llamado El Heraldo también doble disco de oro de su producción por qué eh, doble disco de oro también por me piden Y en el 2000 estamparon su huella en el Boulevard de las Estrellas en Plaza Galería de México. Eh recibieron doble disco de oro también por Triángulo, eh también por Negrura, bueno, infinidad de premios a lo largo de su carrera. Cuatro reinas doradas otorgadas por la reconocida estación de radio Radio Variedad por su popularidad radial eh de, de a través de su trayectoria musical han grabado más de 60 discos, el último llamado Tributo a los Pavis eh por Sony Music en el 2017, un álbum de sus mayores éxitos donde participaron artistas de la talla de Marco Antonio Solís, Thalía, Yuri, Alex Sintec, Gloria Trevi entre muchos otros. Vamos a compartir justamente de ese último disco del 2017, la versión que grabaron junto a Gloria Trevi otra enorme intérprete de la música mexicana, este tema Sufro. culpa que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor que hoy en mi vida es todo quisiera verte una vez más para decirte la verdad y si perdonas mi maldad Yo se queda un poco lograr contigo mi felicita Esta otra vez cuenta conmigo y cambiaré te lo juro mi vie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 la copa rota sírveme qué me desprosa esta fiebre de obsesión hermoso sirvanme de la copa rota quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Qué me destroza esta fiebre de obsesión mozo Sirveme la copa rota quiero sangrar gota a gota <risa> El veneno de su amor y compartíamos la música de José Feliciano, cantautor, músico puertorriqueño, nacido en 1945, uno de los grandes, de los enormes intérpretes latinoamericanos que ha trascendido también En, en otros países y en otros idiomas fuera de Latinoamérica está considerado como un virtuoso ejecutando la guitarra española y con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones su venta de discos se estima en 50 millones de copias al día de hoy y sus mayores éxitos provienen del bolero y la balada sin embargo Feliciano es más reconocido en el mundo por sus influencias y ejecuciones en el ámbito del soul el jazz, el rock y los ritmos latinos. Nació yo conseguiera como consecuencia de una de un glaucoma congénito de origen muy humilde es uno de de 11 hermanos A la edad de 5 años emigró junto a su familia a la ciudad de Nueva York... ...y desde muy niño se sintió atraído por la música... ...y experimentaba la percusión tocando el fondo de latas de galleta... ...para acompañar a su tío que tocaba la guitarra. A los 3 años ya tocaba la concertina y luego el acordeón. A los 12 años su padre le regaló una guitarra envuelta en una bolsa de papel marrón y a partir de ahí comenzó el proceso de autoaprendizaje que lo llevó a ensayar en su cuarto hasta 14 horas por día para intentar repetir los registros de los guitarritas clásico del rock y del jazz de los años 50. Cursó estudios formales en guitarra y con 17 años Eh, su padre quedó desempleado y Feliciano decidió ayudar a su familia presentándose en pequeños clubes de Greenwich Village, eh, los mismos clubes donde tocaban Mob Dylan y Joan Baez, recibiendo como salario lo que en aquella época era costumbre, pasar el sombrero. Empezó su primer larga duración en el 64 cuando tenía 19 años. Desde entonces ha grabado más de 70 discos entre el mercado anglosajón y habla hispana. Acaba de editar hace muy poquito en el 2021 su último trabajo en inglés llamado Kimson Volumen 2. El último en español lo grabó y editó en el año 2017. Compartíamos la música de este enorme artista José Feliciano y este clásico La Copa Rota.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 y continuamos con otro recuerdo un grande de la música mundial también cantante compositor argentino Daniel Magall nació a principios de la década del 40 en Jujuy Desde muy chico se sintió identificado por la música, fue boy scout, integró grupos musicales distintos en su adolescencia, en el colegio aprendió a tocar la guitarra y durante ese proceso se integró a diferentes grupos y estudió en el conservatorio de música. Compuso sus primeros temas con bombos y guitarras. A mediados de los 70, una vez cumplido el servicio militar, es cuando comienza su carrera en Buenos Aires. Ha estado marcado, ha estado marcada su su carrera por esta canción, Cara de Guitar, el single con el que debutó como solista en el año 1977. Fue un éxito irrepetible para el artista, sin dudas. Alcanzó tal dimensión que trascendió fronteras y se grabó en cinco idiomas y hubo en torno a medio centenar de versiones de esta canción. Sus ventas superaron el millón de copias. Aunque Daniel Magal siguió trabajando y sigue aún trabajando en la música, este tema Cara de Gitana fue solo el comienzo de su carrera, pero no pudo igualar el éxito conseguido en el debut con esta canción. Compartimos entonces en Bienvenidos al Show a Daniel Magal y este Cara de Gitana. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo. Ancino mio amor te vivo e lavando o tro te abbraccava o tro te boccava ero eras a me a quien mirabas cara vecchia cara dulce appassionava neviste tu amor con una spada hoy en los caminos Vagas tu destino vives el amor robas cariño donde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos el licor que bebo abre mis heridas me embriacha y más te quiero toda vida ay ay ay donde donde estás cana mía es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes pero donde va de ti ya nadie sabe negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor te vi bailando otro te abrazaba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 Pero eras a mí a quien mirabas cara vegetana tú te apasionabas me diste tu amor con una espada hoy en los caminos hago raíces Partimos ahora en Bienvenidos al Show, la música de Ray Coder, nacido en Los Ángeles, California, es músico, compositor de canciones y bandas sonoras, productor musical, escritor eh Ocasional es un multiinstrumentista especialmente conocido por su trabajo con la guitarra slide. Su interés en la música tradicional de Estados Unidos, como la música folk, el blues, el Tex-Mex, el gospel y sus colaboraciones con músicos tradicionales de otros países lo han colocado en el primer nivel de mundial como músico, el trabajo en solitario de Corder ha abarcado muchísimo género. Produjo el álbum Del Bonavista Sucia el Club en el año 97, que se convirtió en un éxito mundial y más aún después de la película de Wim Wenders del, del del mismo nombre, que fue nominada en el 2000 a los premios de la Academia Óscar. Su disco del 78 de Ray Cocker Bob Till y Outdrop fue el primer álbum de música popular grabado digitalmente en la historia de la música. La revista Rolling Stone lo ha situado en el puesto número 8 de su lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Cuenta con más de 50 álbumes a lo largo de su carrera y casi 20 bandas sonoras de diferentes películas y documentales a lo largo del mundo. Compartimos en bienvenidos al show. El tema de Prodigal Son en vivo, grabado en vivo junto a su banda Ricoder, señores. When the big band was playing When well, the steel guitar rang out so sweet <laughs> I feel that I was praying And I asked the company waitress Hey baby, uh, is this a new teaching? in a fear all be said but just a lot did you sit there on the bench stand and play guitar like boo chaucan un estreno de este mes y de este año eh, en este programa de bienvenidos al show y lo vamos a finalizar con otro estreno de este 2021 eh de hace del mes pasado en medio de abril tres grandes de la música argentina y de la música del mundo, de la música latina Jairo, León Gieco y Víctor Heredia han presentado este tema Los 3 juntos Milagro en el bar Unión. Con él finalizamos este bienvenido al show del día de hoy. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua cana los huesos del corazón Él pide un whisky caballo blanco para empezar Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental Prende un cigarro y acciona mi cho de colección El humo viaja camino al techo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 Pero se queda porque prefiere para él el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Esa está triste y en esta solo en el bar unió. Afuera el agua cala los huesos de mi corazón. Yo toco el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y eres tras solo en el barro mío. El polium Oh, da Raimareto, in la vitrola. Va s'ia na mesa, donde ya llora, porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella lo acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Las ceñas pide dos tragos pa continuar a ellos caballos no pueden siempre pero se me tal Habailumanco para la dama y el caballero afuera sigue achando en el aire el aguacero parece un cuadro Oscisión los solitarios color de luna bajo el neón Dios cierra el piano se pone el saco cruza el salón se va a la calle y sale a volar mundo del bar unión algunos está solo en el bar unión qué tristeza en el... el bar unión no. en el unión. 25 de mayo de eh. Córdoba es mira cómo <risa> el... el... es la cortinita roja